Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Son las nueve en punto de la mañana, tenemos quince grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta. Desde el lunes 9 de marzo, el día después del 8M, la lucha feminista pudo con todo, a pesar del coronavirus y de las divisiones entre los colectivos, las manifestaciones del de Che, al igual que las del resto del país, fueron multitudinarias. Las mujeres salieron a la calle para pedir el cese de la violencia machista, el acoso, la brecha salarial o la discriminación de género. Reclamaron la plena igualdad entre hombres y mujeres y lo hicieron con pancartas, batucadas, conciertos, concentraciones, carreras y dos manifestaciones. ...una por la mañana que partió desde la Plaza de las Chimeneas... ...lo han escuchado ustedes en nuestros boletines informativos de Elx pondía ...y otra por la tarde... ...además ayer el equipo de gobierno se reunió con los responsables de las almazaras de Elche... ...para lanzar un plan conjunto con el fin de fomentar la venta de aceite ilícita no de calidad... ...que pueda ayudar a impulsar un sector que procesa una media... ...de 10 millones de kilos de aceite de oliva cada año... ...y que está a la cabeza en la comunidad Valenciana. También esta semana se hablará de otro sector importante... ...el de los componentes, porque el miércoles abre sus puertas... ...en IFA, una nueva edición de Futur Moda... ...la Feria Nacional de los Componentes para el Calzado... ...donde está prevista la asistencia de más de 400 firmas... ...procedentes de España, Italia, Portugal... ...y otros países de la Unión Europea. Nosotros hoy vamos a ocuparnos en nuestro programa La Glorieta de otros asuntos, como la visita de una escritora este jueves a Elche, Premio Nacional de Narrativa, Cristina Morales. En unos minutos hablaremos con Javier Cebrián del ciclo literario que continúa, La Dignidad de la Palabra. También hablaremos con el director de la Cátedra Institucional de Discapacidad de la UMH sobre la jornada científica, ...que tuvo lugar este sábado en Elche... ...y sobre las 10 de la mañana... ...tendremos la tertulia deportiva... ...para analizar la nueva victoria del Elche... ...frente al Rayo Vallecano... ...lo han escuchado ustedes a Paco Gómez... ...y es que... ...esa victoria pues... ...ha dado... ...ha dado pie para que podamos soñar... ...en el playoff de Ascenso... ...y terminaremos el programa... ...con la concejal de los mayores... ...Puribives... ...con motivo de la cuarta edición del concurso Superchef Senior que acaba de convocarse, cuya fase final tendrá lugar el próximo mes de junio. Estos son los contenidos de un programa que comienza aquí en el 101.4 de la FM Intellect Radio Marca. Les invitamos a que se queden con nosotros las próximas horas. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y los próximos minutos los vamos a dedicar a nuestra selección de música. La primera de las secciones la dedicamos siempre al cine. Vamos a escuchar una de las bandas sonoras más pegadizas de los últimos tiempos, la que se compuso para la saga cinematográfica de Tom Cruise, Misión Imposible. Una partitura que acierta con la acción de los protagonistas y que nos pone en situación para la acción de La Glorieta de este lunes, 9 de marzo. acción y un acierto esta partitura para misión imposible. Y nos vamos a la sección que dedicamos a los clásicos de jazz para escuchar a la cantante estadounidense Michelle Brandé, quien se ha hecho famosa por sus interpretaciones en el escenario de Billie Holiday o de Bessie Smith. En la sección que dedicamos a la poesía vamos a escuchar los versos mazurquica modernica, una auténtica esquizofrenia poética que escribió la extraordinaria Violeta Parra, otra mujer, una mujer chilena que tras su muerte eh, forma parte ya del Panteón de los Inmortales porque supo, como nadie, catalizar la esencia de su pueblo, el pueblo chileno, caló muy hondo en el sentir popular gracias a su extraordinario talento. No fue una mera folclorista, sino una artista con talento y reconocida por todo el mundo. Joan Manuel Serrat, en su disco dedicado a la música latinoamericana, versionó uno de los poemas de Violeta Parra, el de Mazurquica Modernica. Me han preguntado, digo, varias persónicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadoricas, hay que preguntica, más infantilica. Solo un piñu la formularica, pa' mis adéntrico yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico, cuando la guática pide comida pone al cristiánico firme y guerrerico por sus poróticos y sus cebóricas no hay regimientico que los detengue casi tienen hambre y los popularicos, preguntadónicos, partidirísticos disimulados y muy únicos. Son peligrosicos más que los bérsicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuerdica firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonadicos, almibaradicos, mini mini mini. Le echan carbónico al inocéntico, arrellanádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matáncicas tiene la histórica en sus páginas bien imprentádicas. Para montarlica no hicieron fáltica la reza revolucionica. El juramentico jamás es el causántico del desconténtico. Ni los obrericos, ni los paquíticos, tienen la cúlpica, señor fiscalico. Lo que yo cántico es una respuesta a una preguntica de unos graciosicos. Más no porque no quiero. los En los, en, los en la camisica, en los y en el bolsídico. Pues hemos escuchado una de las composiciones de la Gran Violeta Parra versionado por Joan Manuel Serrar y cambiamos totalmente de estilo. Nos vamos a la sección que dedicamos a la música actual y escuchamos lo nuevo del cantante colombiano y actor Carlos Vives, con su tema Si me das amor No sé si te escriba una canción O quizás te dedique un poema O te invite a bailar reggaetón ik sé que beetje sido duro, nena. Yo solo quiero que me Ik wil beso. beetje tu vida de een beetje een beetje Dice que tu corazón necesita de un abrazo, bebé, confíme, pídeme lo que tú quieras, que yo haga lo que sea, por un beso de tus labios, beso, para eso yo quiero que me metas preso. Si me das alguno yo no salgo ileso eso, solo pensarlo, me pongo travieso y tesor. Por para mi sería tremendo suceso que por uno solo yo viajo deпреso pero si no hay nada mañana regreso por eso si me da...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 Hey Mercedes, ponme algo de música Por supuesto Ahora sácame de este atasco He elegido la ruta más rápida ¿Y ahora? Ahora tu Mercedes Descubre la nueva gama compactos de Mercedes-Benz Con inteligencia artificial MBUX Cambio automático y línea MG Desde 315 euros al mes con Renting Complete Consulta condiciones en tu concesionario Vegar, Avenida Crevillente 53 Concesionario Mercedes-Benz Para Elche, Orihuela y Torrevieja Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Son las 9 y 17 minutos de la mañana, tenemos ya 15 grados y medio de temperatura y parece que va subiendo el termómetro. Y hoy vamos a comenzar la primera de las entrevistas hablando de literatura, lo hemos dicho, lo hemos anunciado al principio y es que en Elche se continúa con ese ciclo literario denominado La Dignidad de la Palabra. En su quinta edición, un evento organizado por la Asociación Cultural Frutos, Ediciones Frutos del Tiempo, con el apoyo de la Concejalía de Cultura. El ciclo tiene como objetivo traer a Elche los escritores más destacados de nuestro país. En la actualidad comenzó el pasado 20 de febrero con el último premio Planeta, el escritor Javier Cercas. Y esta semana continúan las sesiones en el Gran Teatro con la escritora granadina Cristina Morales, quien va a explicar su novela Lectura Fácil, con la que ha conseguido el Premio Nacional de Narrativa en 2019. Pues bien, para hablar del ciclo literario tenemos con nosotros a su responsable, al director de la Asociación Cultural Ediciones Frutos del Tiempo, Javier Febrián. Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días, Rosmary. Cristina Morales, ¿le mm. ha costado mucho traerla o intentar traerla a Elche? Mm. Porque ya está confirmada. Ella va a venir el jueves sí, al Gran sí. Teatro como vino Javier Cercas sí, sí, no, eso y a, hablará de su lectura tiempo. fácil. Sí, no, bueno, eh, no, no, no ha costado de, demasiado. Hubo unos problemas de fechas que al final pudimos subsanar, pero nosotros teníamos mucho interés este año en que, en que los tres participantes... Eh, fueran premiados, es decir, uh -huh. que tuvieran el aval de un premio importante. Por eso, el primero, como has dicho, fue Javier Cercas, Premio Planeta 2019. ¿Qué tal fue la sesión? Muy bien, muy bien. Llenamos el patio de butacas e incluso anfiteatros. Y, y todas las preguntas fueron encaminadas para la novela Terra Alta, por el proceso en Cataluña, el thriller que representa su novela, bueno, el cambio. Se habló de principalmente. Estilo... La entrevista la hizo el periodista ilicitano y escritor Francisco Gómez, eh, en plan conversación. Uh -huh. Se habló de literatura en general, que es lo que nos gusta a nosotros, de uh -huh. sus inquietudes como escritor, de, de, de sus inicios. Se habló eh, básicamente de su novela, de que es un cambio de registro en su literatura. Y, por supuesto, también se habló de, del tema catalán, pero quizá tangencialmente, sobre todo cuando hubo preguntas del público. Bueno, Javier Cercas es una persona que se ha, se ha mostrado públicamente contrario al independentismo y que le afecta de manera muy personal, ya que él, él es, es, es de Extremadura pero vive en Cataluña desde pequeño y su familia, su mujer, por ejemplo, es catalana de los ocho apellidos catalanes, como dicen, y lo ha pasado bastante mal, o sea que es algo que le afecta personalmente, pero vamos, básicamente fue un tema literario, aunque este tema del proceso también está en su literatura debido a sus artículos. Y bueno, fue muy bien, estuvo muy bien, un hombre muy amable y muy cercano, y, y lo pasamos muy bien, estuvimos dos días con él y estuvo muy bien. Eh, y es lo que intentáis ahora conseguir con Cristina eh, Morales. Sí, Cristina Morales que es premio Eralde con este libro. Sí, del antes pasado, del an premio an Planeta. El, el premio Eralde eh, de, eh, de la Editorial Anagrama, lectura fácil y premio nacional, nacional de narrativa 2019. Y cerraremos la parte de lo que son las, las charlas, coloquios, entrevistas, conversaciones con Bernardo Achaga el 2 de abril, uh -huh. que es premio nacional de las letras, nada menos. O sea, que hemos conseguido un Un, elenco, mm, un muy, elenco muy importante. Este. Claro, todos los premiados con los mejores galardones eh, del país en 2019. Mm. Con, como nos vamos a, a centrar mm. con, sí. con Cristina Morales, Premio Nacional de Narrativa, eh, su lectura fácil eh, ha, ha conseguido varios galardones. Sí. ¿Por qué? Eh, has, eh, ¿Has podido leer eh, su sí, lectura sí, fácil? Sí. tengo que presentarla. ¿Es lectura fácil? No, no es lectura fácil, pero tampoco es una lectura difícil. Es una lectura distinta. Hay que decir que lectura fácil es un método adaptado de lectura para personas con discapacidad en el que se intenta resumir y facilitar la lectura sin un lenguaje infantil a personas con discapacidad. Uh -huh. eh, la novela se centra en cuatro personajes femeninos que viven en una casa tutelada por el gobierno, el gobierno catalán en, su, en asuntos sociales, que, que presentan diferentes eh, grados de discapacidad, aunque eso ahora no se llama discapacidad. De eso también habla la novela, de, de la utilización que se hace del término discapacidad, disfuncionalidad, eh, eh, diversidad pero, funcional. ¿cómo, ¿Pero cómo lo trata ella, cómo lo trata esta escritora, la discapacidad, las personas con mm, diversidad funcional? Les da, lo trata todo con crudeza, porque es una novela cruda, fuerte, reivindicativa pero los trata como seres humanos completos. Es decir, que okay. es por lo que ella lucha. Y es una crítica mordaz al, al sistema de, de tutelaje de estas personas que, entre comillas, las, tienen diversidad funcional o diversidad intelectual, que, bueno, hay eufemismos para tratarlo de muchas maneras. Es una novela feminista contra el patriarcado, totalmente feminista, es una novela radical como es ella en su faceta política también. ¿Ella? Pero es muy literaria, es una novela muy literaria, muy diferente, utiliza diferentes registros, hay fanzines dentro de, de la novela, eh, hay poemas, hay... es una novela distinta, eso es una de las cosas que nos interesaba, es una voz diferente, distin distintiva, de los tiempos que corren, es una escritora joven, eh, que ha sido, bueno, ha sido premiada, porque este año ha dado casualidad que hemos, que hemos ido por los premios de 2019. Lo que intentamos es traer lo que nos parece que muestra qué se está haciendo en el mundo literario español en este momento Claro, pero como tal, eh, Cristina, eh, esta mujer tan joven, mm. feminista, eh, ella misma se define como radical, sí. eh, como antisistema. ¿Cómo se puede entender eh, que haya aceptado este premio nacional de narrativa? Que haya aceptado eh, lo que le da el sistema. Bueno, eso deberá explicarlo ella, ¿no? Ya. Se puede entender, podría haber gente que lo entendiera como una contradicción. Yo no lo veo así, yo veo que ella... Pues, Necesita ganarse la, la vida. Le da la gana, entonces... Ya. Esto, y ya lo lleva hasta el final, entonces, como hace lo que le da la gana, ella cree que se lo merece y si, si se lo han concedido será por algo y, y supongo que le ayudará económicamente también. Ella tiene varias facetas artísticas, también ha hecho danza, cosa que también sale en el uh -huh. libro una cierta crítica a los métodos de enseñanza. Vamos, la novela es como un campo de batalla, como se dice en la Contraportada. También lo son casi un campo de batalla sus declaraciones, eh, porque cuando le concedieron este Premio Nacional de Narrativa, ella dijo en la prensa Nacional, provocó una gran polémica política porque ella llegó a defender, eh, que Barcelona arriesen ya más, llegó a defender bueno. los, a los radicales. No es exactamente así, bueno, en España hay mucho puritanismo político y voy a ser fuerte, hay mucho idiota resuelto Entonces, ella lo que vino a decir eh, es que prefería ver una Barcelona en llamas que una Barcelona ocupada por un turismo insostenible o sea, Los que hemos ido a Barcelona últimamente o a grandes ciudades, sabemos cómo están las grandes ciudades Ahora con el coronavirus se está viendo también La, el grado de imbecilidad al que llegamos el ser humano. Eh, las grandes ciudades están teniendo una invasión turística que es poco sostenible a todos los niveles, pero sobre todo la habitacional. Eh, los alquileres altísimos, las calles ocupadas, no puedes vivir tranquilo, y, y no son, no se, están, se están convirtiendo en, en ciudades que no son vivibles. Ella habla de eso. Y ella, como el personaje que se ha creado... Eh, pues lo ha utilizado como una especie de metáfora. No creo que ella esté eh, a favor o en contra de que... Es algo que cuentos. le preguntaréis, eh, supongo, que en el ciclo. Bueno, yo voy a intentar centrarme más bien en lo literario. No sea que, cosa que se enfade, ¿no? No, ¿no? no, no bueno, es que... Bueno, <risa> una mujer no, tan libre. Yo he documentado con todas las entrevistas y tiene unos conceptos literarios muy muy muy avanzados, filosóficos, Que no, no nos podemos quedar en la pura anécdota, que es lo que aprovechan algunos para, ante unas declaraciones que pueden ca clarificarse como una bautad de una, bueno, algo, una especie de pose, eh, centrarse en eso, sin saber su trayectoria, ni su literatura, ni su, su ideario literario. Otra cosa es su ideología política. Eso a mí me interesa un poco menos, aunque también viene con el personaje, como pasó con Cercas. Con Cercas también podía estar, yo no estar de acuerdo en su postura uh -huh. Contra el independentismo. cada Uno puede ser lo que quiera en, este, en esta vida. Bien, pues eh, vamos a recordar eh, que Cristina Morales viene este jueves. Sí, este ¿A qué jueves, hora? A las 8 en el Gran Teatro, entrada libre hasta completar el aforo. Segunda ascensión del ciclo La Dignidad de la Palabra, organizado por la Concejalía de Cultura y coordinado por nosotros, Ediciones Frutos del Tempo. Eh, con Cristina Morales no se cierra el ciclo porque tenéis para mm. el próximo 2 de abril a Bernardo Achaga, mm. Premio Nacional de las eh, Letras eh, de 2019. 2019. Con él cerráis el ciclo de la dignidad de la palabra, pero eh, no las actividades Exacto. que habéis eh, programado para, para este año 2020. ¿Es un año significativo para tu asociación? Muy significativo. Cumplimos 30 años. Cumplimos 30 años y lo celebramos con, con motivo del Día del Libro, con una fiesta en la Yocha, organizado dentro de la programación de la Yocha, que eh, celebramos el 30 aniversario, que se titula 30 años dando frutos, en el que habrá un concierto de David Prada, que hace un homenaje a los 80, a los 90, está muy bien, muy divertido, lo que pretendemos que sea una fiesta. Una fiesta lúdico-literaria. ¿Y por qué os habéis quedado con esa década en la música? 89. Es, cuando es nos la creamos, generación. La, de la, nos quedamos en los años 90, entonces nosotros venimos de esa generación y es lo que nos hemos. ¿Y, y cuál ha sido la evolución de Frutos del Tiempo en estos 30 años? Uf, eh, básicamente. Mmm, Han cambiado las personas, eh, hemos pasado de ser una asoci asociación abierta que aceptaba socios y cuotas a ser una asociación cerrada en la que somos cuatro miembros y, no y nos centramos en, en la organización de estos eventos más que en otra cosa. También hacemos edición, autoedición, ayudamos a los editores a, a editar. Entonces, la evolución creo que es la misma que ha llevado los tiempos. ¿no? Nos hemos adaptado a las tecnologías, siempre con un amor profundo por la literatura y por las artes en general. Entonces, lo que creemos es que hemos crecido bien, o sea, que nos, los años nos han sentado bastante bien. Ahora sabemos mucho más y, bueno, creo que es un motivo mmm, precioso celebrar junto con la gente que nos ha seguido estos años el 30 aniversario y con la gente nueva que llega. Claro, esto significa que estos 30 años avalan quizá el trabajo que hay detrás de un ciclo literario de la calidad, de la dignidad de la palabra, Exacto. porque supongo que la participación es masiva, ¿no? Sí, bueno. A veces apuestas sobre seguro con los nombres que traes, ¿no? Pero mm, ha habido años mejores y peores, pero bueno, llevamos ya tres años con una mm, asistencia bastante numerosa. Hemos traído a Luis García Montero, a Juan José Millás, a Luis Landero, a Benjamín Prado. Sí, la, larga, la lista es muy larga. Es muy larga. De... También poetas de... El... Este año da la casualidad que son tres narradores y tres visiones diferentes. No, ninguno de los tres es igual al otro. Uh -huh. Eh, sí, es verdad. Cada uno tiene una postura, porque Bernardo chagas es bastante nacionalista, mm. pero bueno, que para mí es un Y gran es tu factor. favorito. Es mi favorito, sí. <risa> Lo sí, sí, sí. sabemos. Javier, y además, estos 30 años, eh, ¿Seguís eh, Ediciones Frutos del Tiempo sigue publicando, sigue sí, sí, apostando sí. por la publicación sí, sí. Eh, de escritores de ilícitanos? Sí, sí, de ilícitanos y de fuera. Yo, hay una parte que es la parte más de... de A decirlo, entre comillas, de, de, de negocio, de oficio, uh -huh. y otra parte más mm, vocacional. Es decir, hay un, yo, yo dirijo personalmente una colección que se llama Lunara Plaquet, cuadernos de poesía, son plaquets, libros menores de 50 páginas, en el que yo soy el editor, a todos los efectos económicos y de todo tipo. Y nos hemos centrado en ayudar a gente que quiere editar y no encuentra los caminos para editar, Y bueno, eh, la palabra maldita de autoedición, les ayudamos en todo. No, no invertimos eh, económicamente, es decir, no somos empresa, pero sí que somos editoriales, les ayudamos en todo, en las presentaciones, en la cartelería, en la maquetación, en el diseño, en la distribución, en las presentaciones... ¿Pero a todos los que van y se dirigen a vosotros o a los que vosotros consideráis que, que, tengan, que saben escribir? Hay un filtro de nivel filtro. y entonces eh, los que consideramos que, que tiene su oportunidad lo hacemos y lo llevamos adelante. Qué difícil es eso, ¿no? Bueno, no, no es tan difícil, no es tan difícil. No, no. A veces ves a primera hora lo que es digno y lo que no es, ¿eh? como la dignidad de la palabra. Eso es más sencillo de lo que parece. Lo difícil es decírselo a la gente, decir, pues mira, no, te voy a publicar. Pero bueno, tampoco es un filtro. Yo en lo que me baso más es en la pasión de esa persona que quiere publicar, en la ilusión, porque es, es, es muy hermoso tratar con gente que publica por primera vez. Eso es una maravilla, de ver la reacción, sea de un nivel o de otro, eh, el libro que vas a publicar. Y las respuestas suelen ser muy buenas y este mundo a mí me ha servido para hacer grandes amigos. He conocido también a mucho tonto, pero eh, eh, puedo decir con orgullo que tengo mis grandes amigos en este mundo gracias a, a Frutos del Tiempo. Qué bonito, ¿no? Que la misa también se haya basado por pasa, la dignidad de la palabra. Es importante de, del ciclo. Pues Javier Cebrián, gracias por trabajar durante 30 años y espero que continúes trabajando durante 30 años más no creo, para dignificar. No, no creo ¿Cómo que, que aguante no? tanto. ¿no? Eh, la digni... cultura es agotadora, te lo puedo asegurar. Bueno, pero has plantado también. has plantado. Sí, bueno, es... Lo habéis hecho bien, con lo que espero que continúe frutos sí, del tiempo. Todo se puede está mejorar, bien. pero creemos, creemos que lo hemos hecho bien. O asociaciones culturales en la ciudad. Sí, que hay bastante, cada vez hay más. Que trabajen por eso, por sí, sí. la dignificación de la palabra. Muchísimas gracias, Javier Cedrán. Gracias a ti, como siempre. Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche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 Si vas a reformar tu hogar en Kiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado, con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Versace, Keraben, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novella 129 Elche y en Quiles.es en Jeep y Automóviles se han vuelto locos últimas unidades en vehículos ya matriculados llévate un Jeep Compass Longitude totalmente equipado por 21.900 euros ¿a qué esperas? ahorra hasta 10.000 euros y llévate el tuyo ¡corre! últimas unidades te esperamos en Sky Automóviles tu concesionario Jeep en Elche Sor Josef Alcorta 41 puedes preguntarle a un vidente Visitar mil foros de internet hasta las tantas. O incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado. A ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 101.4 Tele-Elche Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 35 minutos de la mañana y ya tenemos 16 grados y medio de temperatura. Y seguimos, seguimos con más entrevistas. A continuación tenemos con nosotros al director de la Cátedra Institucional de Discapacidad y Empleabilidad Tempe APSA de la Universidad Miguel Hernández, Antonio Luis Martínez Pujalte. Muy buenos días. Buenos días. Y es que su cátedra organizó el pasado sábado una jornada científica sobre la educación inclusiva en el Centro de Congresos. Más de 150 personas se dieron cita en estas segundas jornadas y pudieron conocer las experiencias e investigaciones que se están realizando acerca de la educación inclusiva. Pues eh, Martínez Pujalte, ¿cuáles fueron las principales conclusiones de esta jornada científica? Bueno, la verdad es que hubo muchas aportaciones, pero... Yo diría que hay una convicción compartida, ¿no? Y es la convicción de que de que el sistema educativo español, por supuesto, no es inclusivo y tenemos que caminar hacia la inclusión. Tenemos que tenemos que empezar a caminar, tenemos que empezar a caminar hacia un sistema en el que los niños y niñas con discapacidad, la, la inclusión no solo se refiere a ellos, pero esa es la perspectiva Desde la que nosotros la abordamos, pero tenemos que caminar hacia un sistema en el que todos los niños y niñas con discapacidad pues puedan participar en el colegio eh, con sus iguales, sin segregación y eh, eso sí, con los apoyos que precisen para alcanzar su máximo potencial. ¿no? ¿Esto significa que centros como el Virgen de la Luz ya no tendrían razón de, de ser? Bueno, yo creo que, eh, en primer lugar, esto es un proceso, esto es un proceso que hay que empezar y que, lógicamente, no se consigue de la noche a la mañana, sino que hay que ir poco a poco, hay que ir incorporando recursos a los centros ordinarios, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y cambiando también la metodología, la inclusión significa una transformación de todo el sistema educativo, entonces esto hay que hacerlo poco a poco. Pero, y, y luego, una vez que eso concluya, como dijo el otro día Inés de Araoz, que es eh, la directora del Departamento Jurídico de Plena Inclusión, que es la organización que agrupa a personas con discapacidad intelectual en España, la idea no es, en ese momento final en el que efectivamente podamos garantizar que todos los niños con discapacidad van a los colegios ordinarios sin, eh, con los apoyos que precisen, la idea no sería que los centros de educación especial desaparezcan, Sino la idea sería que los centros de educación especial no escolaricen niños, pero se transformen en centros eh, de recursos de, que, que tienen... ¿De respiro familiar? Humanos. ¿Digamos, bueno, o residencias? No, sobre todo centros de recursos al servicio del sistema educativo. Es decir, que los profesionales y los medios que están... Eh, de, de que disponen esos centros se pongan al servicio de todo el sistema educativo, de los colegios ordinarios. Supongo que el primer handicap de que el sistema educativo español no es inclusivo es porque nunca se ha invertido en adaptar eh, todos los colegios y escuelas a, a las personas con, con atenciones especiales. Claro, es decir, el problema es por qué muchas familias... Eh, por lo menos algunas familias tienen miedo a que sus hijos vayan a colegios ordinarios, porque hasta ahora lo que ha habido no es inclusión, es en todo caso integración. Es decir, lo que se ha hecho es llevar a los, poner a los niños con discapacidad con los demás, pero no con los apoyos que precisan. Entonces, y, y eso no funciona, eh, claro. Y eso no funciona, evidentemente. O sea, lo que es evidente es que, es que, es que necesitamos... Eh, El otro día lo planteó también en la jornada una de las personas que intervino, ¿no? Eh, la idea es que la, la metodología docente tiene que estar centrada en el alumno. Y no centrada en conseguir unos objetivos estandarizados, ¿no? Eh, sino centrada en el alumno. Y en que cada alumno alcance su máximo potencial. Y eso exige eh, cambiar la mirada del profesorado, exige más formación para el profesorado, exige... ...abordar metodologías más complejas y exige también, sin duda, en algunas ocasiones recursos específicos. Exige que haya profesores, maestros de educación y lenguaje, que haya profesores de apoyo, etcétera, etcétera. Pero esto cambiaría por completo el sistema educativo. Eh, lo que está diciendo porque centrarse en el alumno con metodologías distintas al margen de la integración de personas con discapacidades de las personas que no lo son todo esto eh, sacar el máximo potencial estamos hablando de una nueva educación pues hay eh, que implicar hubo políticos en estas jornadas científicas bueno asistieron sí tengo que decir que tanto en la bueno que, que nos acompañaron No solo en la sesión inaugural en la que estuvieron presentes, sino también en alguna de las conferencias nos acompañaron al menos nos acompañaron varios políticos de, de los dos principales partidos de la ciudad. O sea, estuvieron la concejala de Educación y el concejal de Servicios Sociales y también concejales del Partido Popular como María Dolores Serna. ¿no? Eh, bueno, eh, desde luego se trata... Pero esto eh, no es un invento de ahora. Es decir, no. es que ya... Eh, la declaración de Salamanca eh, en un congreso, un célebre congreso organizado por la Unesco sobre educación inclusiva, que yo creo que fue, eh, no, no recuerdo exactamente, iba a decir 97, la verdad es que no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en los años 90, pues eh, la declaración de Salamanca ya plantea que la inclusión significa una transformación radical del sistema educativo. Y después... Ha habido distintos instrumentos internacionales, el más, el más reciente y el más importante, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que va en la misma línea. Y sí, es verdad, hace falta cambiar la metodología. Yo, por ejemplo, diría que eh, en, en, en esta comunidad, el año pasado, el gobierno valenciano dictó un decreto, que es un decreto titulado así, Decreto sobre la Inclusión en el Sistema Educativo, que está muy bien orientado y que va en esta línea de los principios. Claro, el problema de este decreto es que se cierra con una disposición final que dice este decreto no incrementará, no significará incremento de gasto. Vale. Y claro, no sirve cuando para eso nada. se dice, pues eso, evidentemente, la filosofía ah. es muy positiva. Pero tiene que traducirse. Eso es también. lo que le iba a preguntar, ese decreto cae en papel mojado. Claro. No se ha podido llevar a la práctica. Cae en papel mojado, es verdad que la Generalitat está intentando realizar acciones. Por ejemplo, hubo también hace, hace poco hubo una jornada para los profesores de los centros educativos sí, de Sí, el CEPI de la formación en la, del en profesorado. la que transmitió el contenido de este decreto. Están intentando hacerlo realidad. Pero es verdad que es imposible llevar a cabo la filosofía... De la... Yo no digo que la inclusión sea muy cara, ¿eh? porque quizás lo que es más caro es mantener dos sistemas paralelos, educación ordinaria y educación especial. Yo no digo que la inclusión sea muy cara, pero sí digo... Que tiene que haber un compromiso por, por, por, por pero, con, eh, obtener los recursos necesarios. Pero, sino... pero, ¿cuál es la situación actual? Porque es verdad que estamos manteniendo dos sistemas, pero usted ha hablado de que, vale, el sistema educativo no es inclusivo, pero sí que integra. Sí que integra. E en estos momentos, ¿cuál es la situación? Sí tenemos personas con educación especial integrados en aulas y esto, esto va a crear, esto supongo que el día a día también... ¿le llegarán a ustedes como cátedra institucional problemas? Porque si no bueno, hay recursos, esto es claro, problemático. Claro, entonces, ahí, el, el, eh, yo diría, vamos a ver, ahora mismo hay, tres, hay, hay como tres fórmulas. Personas... Porque sabemos lo que queremos, pero ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que, primero, hay, eh, la, las, los alumnos con necesidades educativas especiales, hay aproximadamente un 18% que están escolarizados en educación especial. Los demás, el 82%... Que son los 100. más es severos, verdad, ¿no? Sí, es verdad que es la gran masa de alumnos, pero eh, hay, hay alumnos con uno, más de un 80% de alumnos con necesidades educativas especiales que sí que están en colegios ordinarios. Dentro de estos colegios ordinarios, a su vez, hay dos modalidades y ahí eh, los porcentajes eh, son más difíciles establecerlos porque es una situación muy variable, pero hay gente que está en el aula con los demás alumnos y hay otros que están en aulas específicas, ¿no? Y, eh, lo, y esta situación del aula específica tampoco es una situación de inclusión, porque lo propio es claro, que... Claro, parece que, más que, bien lo contrario. Lo contrario, efectivamente, ¿no? Entonces, eh, y dentro de las aulas ordinarias, pues a veces, yo creo, eh, hay que reconocer que hay experiencias de inclusión que funcionan, es decir, hay colegios que han puesto... Eh, toda la carne en el asador, que han puesto los recursos necesarios, que han formado al profesorado y que y que sí que cuentan con con donde se cuentan con experiencias reales de inclusión, ¿no? eh, pero la regla general y a veces ha habido incluso sentencias de tribunales de justicia que lo han eh, puesto de relieve y que han obligado a la administración a adoptar determinadas medidas, las reglas generales que muchas veces eh, las personas que, que están en los centros eh, ordinarios no cuentan con los apoyos necesarios. Yo eh, tengo una experiencia muy concreta y es que en el caso que has citado de los alumnos de nuestra cátedra, Nos, los alumnos de nuestra cátedra, los alumnos que llegan a la cátedra de discapacidad de la Miguel Hernández y que realizan el programa que hacemos allí de tareas auxiliares de tienda o de oficina, son, en su inmensa mayoría, eh, sí que han eh, estado en centros educativos ordinarios. ¿no? Y cuando eh, les preguntamos cómo ha sido su etapa educativa, en líneas generales nos señalan que eh, en la educación primaria les ha ido muy bien, porque en la educación primaria sí que creo que se ha alcanzado la inclusión, sí que eh, los profesores están más sensibilizados hacia las necesidades educativas especiales, pero luego nos cuentan que para casi todos ellos llegar a la secundaria ha sido en muchas ocasiones un drama. Claro. Primero, por el acoso que han sufrido de sus compañeros, pero además porque los profesores y la dirección del centro no ha puesto los medios para recorregir ese acoso y, por otro lado, porque no, les han, eh, no, han, tenido, no han prestado atención a sus necesidades especiales de la forma adecuada. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la gran asignatura pendiente en nuestro país es, sobre todo, la inclusión en la educación secundaria, que hay que decir que es una etapa obligatoria. Es que sí, no estuviéramos mm. hablando de una etapa obligatoria, pero la educación secundaria es una etapa obligatoria. Hay, los niños Pero y parece niñas que está más que dirigida, por lo años. que has dicho... Eh, está más dirigida a sacar la rentabilidad académica del alumno que el potencial de la persona. Claro. Y eso y es, es lo que es, falla. Eso es lo que falla, eso es lo que falla, eso es lo que falla. Es decir, al final yo tendría que eh, tener, eh, eh, mirar a cada alumno viendo qué es lo que él puede hacer y la educación debería de tener como objetivo, insisto, no un estándar de conocimientos prefijados, sino el máximo desarrollo del potencial de cada alumno o alumna, ¿no? Y esa es el ese es el cambio de mirada menudo, que hace falta. Menudo objetivo, ¿qué puede hacer la cátedra Tempe Apsa de la OMH? Bueno, nosotros lo que lo que estamos lo que nosotros eh, no estamos en ese ámbito porque estamos en la universidad. Nosotros lo que podemos hacer son dos cosas, una que es eh, una tarea de sensibilización y de difusión de experiencias eh, positivas, eh, que es lo que hicimos el otro día. El otro día, eh, en esta jornada, pues tratamos de, de, de, de transmitir esta convicción de que hay que caminar hacia una educación inclusiva, y además presentamos algunas experiencias positivas. Por ejemplo, eh, presentamos la experiencia que está llevando a cabo el gobierno de Murcia para la inclusión de alumnos con dificultades de aprendizaje, que tienen una, para los que hay un equipo de orientación desde la propia Consejería de Educación de la Comunidad de Murcia que presta apoyo a todos los colegios eh, y que tiene censadas a las personas con dificultades de aprendizaje para poder prestarles apoyo. Y fue una experiencia muy interesante. Se nos habló de la importancia que tiene Siempre, pero especialmente para los alumnos con eh, necesidades educativas especiales, la relación, el tener una buena relación con la familia. Eh, bueno, y, y, y luego se nos habló también de, de la experiencia, de una experiencia concreta que tiene APSA que es, eh, a veces, en casos de alumnos con necesidades educativas especiales, pues intervenir o participar en, el, en, en su entorno natural. Es decir, ir a, ir a su casa, ¿no? O sea, uh -huh. el, el, el eh, psicólogo de APSA a veces se desplaza a casa del alumno, a casa de, uh -huh. del niño o niña, pues porque... Porque muchas veces conocer ese contexto natural ayuda a saber cuáles son los problemas e intentar corregirlo. Bueno, hemos presentado experiencias positivas uh -huh. de este tipo. Y luego en la propia universidad lo que tratamos de hacer es favorecer eh, el que las personas con discapacidad intelectual que cursan nuestros programas, pues estén realmente eh, incluidas en la universidad y tengan actividades con uh -huh. otros eh, estudiantes sin discapacidad de diversas carreras y, y, y también transmitamos... A, las pers a los estudiantes universitarios, que son los futuros profesionales, que cambien su mirada hacia uh -huh. las personas con discapacidad intelectual. ¿no? Por supuesto. Y la cátedra, su cátedra eh, lleva el nombre de TEMPE-APSA. APSA es la asociación que atiende a las personas con diversidad funcional y TEMPE es una empresa. Sí. Eh, ¿Está comprometida esta empresa con la inclusión? Eh, yo diría que sí, eh, vamos, claramente. A mí me parece que Tempe, bueno, eh, Tempe es, desarrolla una política de, de responsabilidad social y de sostenibilidad muy intensa y es el que, y entre otras muchas eh, líneas de trabajo, vamos, por supuesto en Tempe hay incorporadas bastantes personas con discapacidad, insertadas laboralmente, está el programa eh, For and From, que son tiendas, eh, pre atendidas en su práctica de totalidad por personas con discapacidad, como una de ellas aquí en, en el Parque Empresarial de Elche. Y la verdad es que eh, el éxito de nuestra cátedra, yo no digo que siempre tenga que ser así, pero desde luego el que nos, nuestro trabajo es eh, posible gracias a que hay una alianza eh, y una compenetración perfecta entre las tres patas que la componen, la universidad. Eh, una, la asociación APSA que es la asociación eh, de personas con discapacidad más, eh, intelectual más importante de la provincia de Alicante que presta uh -huh. atención a más de 2.000 eh, personas con discapacidad intelectual y sus familias y eh, una empresa potente como Stempe y la verdad uh -huh. es que Todos los proyectos, aquí no es que claro. sea una, la cátedra no es una iniciativa de la universidad que Tempe ya se pero apoya, tem... no. es todo pro, un proyecto conjunto. Es, es muy importante, evidentemente, universidad, empresa y asociación, pero ¿Tempe es la única empresa que les apoya? Bueno, ¿Es, Tempe... la ¿Es una isla o, o las empresas tienen una responsabilidad, una responsabilidad social cada vez mayor? Yo diría que hay de todo. Eh, desde luego Tempe pues es nuestro socio principal y es, es, es quien participa y quien hace suyo este proyecto. Pero tengo que decir también que hay otras empresas que participan en nuestro programa de prácticas, nuestros estudiantes eh, con discapacidad intelectual que hacen el programa de tareas auxiliares de tienda tienen un periodo de prácticas de dos meses. Y lógicamente no hacen todas las prácticas en Tempe, hay algunos que las hacen en Tempe, pero también participan en nuestro programa de prácticas, por ejemplo, Picolinos, también participan en nuestro programa de prácticas Sprinter, Carrefour, otras empresas. Este año por primera vez va a participar Panamayac, este año por primera vez va a participar, eh, bueno, una farmacia, una, hay una farmacéutica que es miembro del Consejo Social de nuestra universidad que tiene dos farmacias, eh, potente, es una en el otra en San Juan, que es María José Hidalgo y va a contar también con nuestros alumnos. entonces eh, Y algunas de estas empresas a las que estoy aludiendo, eh, también después del programa, después de las prácticas, han insertado laboralmente a algunos de nuestros alumnos. Es el caso, por ejemplo, de Picorinos o Carrefour. ¿no? Es decir, yo creo que en hay empresas ilicitanas que destacan por su responsabilidad social. Nosotros tratamos de hacer una labor de sensibilización para extenderlo. También sin citar a nadie, tengo que decir que quizás, eh, pues en una ciudad tan potente con un tejido empresarial tan potente como Elche, pues sería deseable que hubiese más empresas que apostasen por la discapacidad. ¿no? Pues nos quedamos con este llamamiento. Más empresas que apuesten y muchas gracias a Antonio Luis Martínez Pujalte por trabajar desde esta cátedra institucional para conseguir la inclusión real de esas personas con diversidad funcional o discapacidad intelectual. Gracias por hacernos ver de una forma distinta esa discapacidad. Muchísimas gracias a vosotros. 101.4 TeleElch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños...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 con Rosmari Alonso. Seguimos avanzando en el programa La Glorieta, estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana, a la segunda hora del programa, cuando son las 9 y 55 minutos, vamos a poner música antes de comenzar con la tertulia deportiva. Hemos entrevistado a Javier Cebrián para conocer ese ciclo de literario de la dignidad de la palabra que traerá ...este jueves a Elche a otra escritora galardonada... ...con el Premio Nacional de Narrativa eh, del pasado año... ...como es Cristina Morales con su novela eh, Lectura Fácil... ...acabamos de entrevistar al director de la Cátedra de Discapacidad... ...de la Universidad Miguel Hernández, Antonio Luis Martínez Pujalte, ...por esa jornada científica, científica que tuvo lugar este pasado fin de semana... ...en Elche donde se habló de la educación inclusiva en este país... ...y vamos ahora a hablar de música y de historia... ...hoy vamos a recordar a una tonadillera que nació en Aragón... ...triunfó en Barcelona y conquistó el mundo en París... ...hablamos de Raquel Meyer que dejó huella en el propio Charles Chaplin... ...quien utilizó la violetera para poner música a su película Luces de la Ciudad... ...incluso le ofreció un papel de protagonista pero ella lo rechazó... Y el propio Roosevelt utilizó otro también de sus temas que popularizó, el relicario, para su campaña electoral. Cantó para el rey Alfonso XIII y el gran Cecil de Demil la definió como la máscara de la tragedia. Además estuvo casada con un ex amante de la espía, Matajari. Raquel Meyer fue una famosa cupletista admirada en medio mundo allá por los inicios del pasado siglo. ...pues la grabación es antigua... ...como también lo fue la vida de Raquel Meyer... ...de principios del pasado siglo... ...la gran cupletista... ...que como hemos dicho... ...nació en Aragón, triunfó en Barcelona... Y conquistó el mundo en París. Y un 9 de marzo también nació John Cale, ex miembro del mítico grupo británico Velvet Underground. Fue compositor, pianista, productor y en ocasiones su nombre aparecía siempre junto a los de Andy Warhol, Lou Reed o Patti Smith. Sometimes I feel so happy Sometimes I feel so sad Sometimes I feel so happy But mostly you just make me mad Baby, you just make me mad your blue eyes, if I could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the I put in front of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 Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Material Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 y en materialescano.com.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 Pues pasan siete minutos de las diez de la mañana y ya tenemos en los estudios de Teleelcha en Radio Marca en esta segunda hora del programa La Glorieta. Damos la bienvenida a quienes nos siguen por Teleelcha, a nuestros compañeros de deportes, al director de esta casa, Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Además, Hola. son buenos, ¿eh? Hola, Ros, son muy buenos. Y a José Antonio González. Buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Ros. Porque tenemos que hablar de una segunda victoria. Y además, ya se ha hecho viral porque me ha llegado un WhatsApp, eh, Paco, de tu voz. Hay quien eh, creo que se dedica a poner tu voz a las imágenes que ayer pudieron la liga de Movistar eh, ofreció a todos los telespectadores. Sí, es una práctica que un oyente muy habitual y además eh, futuro gran periodista, Lorenzo Gelardo, pues se dedica a poner las imágenes con eh, nuestra voz eh, para rememorar y revivir sobre todo los momentos más importantes que para mí son las victorias victorias como la de ayer de prestigio frente al Rayo Vallecano pues vamos a escuchar cómo cómo pudiste dar voz a esa victoria ...de pase con el exterior de Fidel... ...para la cabalgada del pura sangre... ...aparece Juan Cruz... ...como el mejor extremo... ...llega a línea de fondo... ...mete un centro medido... ...y Oscar Gil remata con todo... ...con el alma... ...para poner el empate... El ...Paco, pacador. qué pasión le pones, eh... ...te bueno, queda voz en eh, los lunes, te quedan voz... ...no, cuando no me queda es eh, después de los partidos... ...cuando ya me vuelvo de viaje... Ahí ayer me tiré cuatro horas sin hablar porque ya ahí la voz la tengo cascadita. Pero claro, en ese momento, pues tú, yo lo dejo todo. Eh, yo es como el futbolista, ¿no? Lo, le da con el alma, lo, lo, lo festeja con el corazón y a mí me pasa lo mismo. Cuando lo llevas, cuando la profesión te apasiona y encima eres de un equipo, pues te dejas llevar y eso es, yo creo que también lo bonito, ¿no? Desde luego, eh, José Antonio, y escuchar a Paco Gómez también, ¿Por? encima can cantar los goles, claro. porque ayer hubo tres, no uno. Sí. No, no, Pero sí. vamos a escucharlo otra vez. Este fue el gol de Peremilla. Este primero fue el segundo, el de, sí. El de, primero el de Oscar Gil, luego el de Peremilla y el tercero supongo que sería de... El último de Scriche. Ah, Daniel Dani a pase de Hosan. La verdad es que fueron tres goles muy buenos, uh -huh. eh, sobre todo el primero y tercero porque el segundo fue de oportunista, se le escapó el balón al, al portero. Y bueno, fueron tres goles festejados de manera, eh, pues imagínate, por el centenar de aficionados que estaban allí en Vallecas y por los miles y miles que lo estaban escuchando y, y viendo, ¿no? Bueno, yo ¿Tenías creo que, cabina en Vallecas? Sí, sí. A ah, no, menos mal. Tenía cabina. No, eh, a ver, en algunos campos tienes, en otros no tienes, pero la verdad es que sí, ayer teníamos eh, una cabina. No son de las mejores porque el campo es eh, muy vetusto ya, es muy viejo el de, el de Vallecas. Pero bueno, suficiente para hacer nuestro trabajo y cantar los goles y... Y no molestar emoción. a los eh, bueno, aficionados. Y si, y si me raíz. molesta que se fastidien. Que vamos a... <risas> Cuántas veces me ha tocado estar con los aficionados y me han mirado de mal modo y me han dicho de todo, pues porque saben que soy el de fuera de casa y como gane el Elche pues se ponen, pues como se ponen, ¿no? de los nervios y tal, bueno, situaciones de esas llevamos viviendo más de 30 años y no nos van a asustar ya Bueno, pues José Antonio, que antes no lo has dicho cómo viviste también, cómo cantó Paco Gómez los tres goles de la victoria Pues como cada fin de semana la verdad que es una gozada escuchar a Paco, la emoción que le pone en cada partido, porque bueno después pues, el encuentro puede salir mejor o peor pero precisamente el de ayer pues eh, yo creo que ningún aficionado del Elche podría haber soñado que saliese mejor, ¿no? Se pone todo en contra en la primera parte, el Elche consigue eh, reponerse en unos segundos 45 minutos muy muy buenos y termina llevándose la victoria pues en el campo de uno de los equipos más potentes de segunda división que llegaba muy enrachado y cuyo único objetivo es subir a primera, así que eh, muy contentos y como digo pues con los claro. pelos de punta siempre Desde que Paco luego. canta los goles La verdad es que ayer el partido se pudo ver por la, la televisión eh, y fue trepidante Sí. De infarto, porque pudo perfectamente empatar el rayo en, los últimos, en el minuto de descuento. Yo no recuerdo unos últimos cinco minutos más dramáticos de tanto sufrimiento para la afición del Elche, porque un partido que estaba resuelto en el minuto... Eh, 80... Ganaba, ¿Qué teníamos? ¿3-1? ¿1-3? 1-3 Pero claro, aparecen los fantasmas del día del Málaga que ganaba 1-3 y en dos mm. minutos el Málaga le empató el partido. Sí, es cierto. Pues aquí, en el minuto 88, el Elche ganaba 1-3. Bueno. Y, y en el 88... Hay un golazo del Rayo, se mete el Rayo en el partido, hay cinco minutos de tiempo de descuento y no veas que cinco minutos. O sea, el Rayo metiendo balones a la olla, un balón al larguero y la última jugada, vamos, ya es de, es de, es de infarto. O sea, es de, de tener el corazón fuerte para poder aguantarlo porque el balón se queda en el punto de penalti y uno que remata el otro que le pega. El... Bueno, bueno, bueno, fue tremendo. A mí casi se me sale el corazón y, y me imagino que a los aficionados también. Porque es que te empatan en ese momento y se te cala el alma al suelo después además, de lo que había hecho claro, el Elche. Y además sí. injusto, porque fue un buen partido, ¿no? Muy, muy buen el, partido. El, Elche, el Elche gustó por, sí, eh, sí. Fue, a los yo, pero, telespectadores. La segunda parte, para mí la mejor segunda parte del Elche, lo que llevamos de temporada, teniendo en cuenta el campo donde jugaba. El Elche jugó en el campo de uno de los ricos de segunda división. Eh, estamos hablando de que el Rayo Vallecano, por poner cifras, tiene una plantilla que vale 21 millones de euros por los cinco y medio que vale la del Elche. Y encima el leche jugaba en su campo, que el, el Rayo llevaba tres meses sin perder y cuatro sin hacerlo en su casa. Allí me lo decían compañeros, dice, aquí aquí no ganáis, dice, aquí el Rayo está muy fuerte. Pues toma. Por eso te digo que tiene mucho mérito, porque encima empezó con mala suerte, se resbala Dani Calvo y al resbalar el balón le pega en el brazo, penalti en contra, 1-0. O sea, al, fue un penalti <coughs> por accidente. Un penalti por accidente de mala suerte, un infortunio. Al minuto siguiente se lesiona Jonatas en un sprint le pega un pinchazo y dice, madre mía, hoy, hoy todo se tuerce, ¿no? Pero un momento, ¿qué equipo titular es el que sacó Pacheta por él? Repitió el mismo equipo que ganó la semana pasada al Numancia, un equipo mmm, de circunstancias, raro, ¿no? de raro, que yo pensaba la semana pasada que no iba a volver a repetir, ¡pom!, lo repitió. ¿Por qué? Porque Pacheta es un teológico, cuando algo funciona no lo toques. Y nos equivocó a todos, jugadores que ya habían cumplido partido de sanción, ...insustituibles como Gonzalo Verdú... ...Ramón Foll... ...los tuvo en el banquillo... ...no se le cayeron los anillos por dejar a... ¿Y a Nino ...intocables... También? ¿A Nino, también? ...Nino también... ...no jugó... No ...salió, la, sí, salió por, el, por la lesión de Jonatas... Ajá. ...y todo cambió... ...fíjate, una mala noticia... ...la lesión de Jonatas... ...se convirtió en un buena, una buena noticia futbolística para el Elche... ...ah sí, Nino... ...porque Jonatas... ...condiciona el juego del Elche... ...Jonatas es un tío alto que cuando el Elche se ve exigido que te le presionan muy, muy arriba, pues pega en pelotazo y Jonatas la toca, la desahoga y tal. Al no estar Jonatas y con Nino, el equipo ya no podía pegar pelotazo arriba. ¿Qué hizo? Volver a jugar a lo que sabe, a jugar por abajo. Y el equipo empezó a ser reconocible y en la segunda parte le dio un baño al Rayo Vallecano. Y marcó el 1-1, el 1-2, el 1-3, pudo llegar en 1-4, en un cabezazo de, de Scriche Y luego, bueno, pues el, el final que fue de infarto. Pero el Elche hizo una segunda parte memorable, hizo una gran segunda parte. ¿Estás de acuerdo con Paco, José Antonio? ¿Nino cuando salió cambió todo? Sí, sobre todo, vamos a ver, los primeros minutos en, del partido estuvieron caracterizados por dos equipos que presentaron muchísima intensidad. Los dos querían la pelota, ninguno dejaba jugar eh, al otro y yo creo que el Elche incluso fue ligeramente superior porque al final tuvo la ocasión más clara en esa primera media hora de juego en una acción de Oscar Gil, que para mí fue el mejor eh, del partido y tiene mérito porque todo el Elche en general estuvo muy bien. Lo que pasa es que como ha explicado Paco, a la media hora de juego llegan esas dos malas noticias en prácticamente dos minutos, el gol en contra de penalti también la lesión, y ahí el equipo franjiverde pues eh, ya hasta llegar al descanso se dedicó más, casi casi a sobrevivir porque ahí el rayo sí que fue mejor, no fue un dominio muy aplastante no sometió de todo al Elche, todo a Leche, el pero sí que fue mejor, y ya después del descanso lo dijo también Fidel eh, en los micrófonos de Tele Radio Marca, que eh, Leche el Elche dio un paso al frente el descanso le vino bien, empezó a jugar más por abajo, un, un juego más combinativo, más asociativo, avisó en un balón parado eh, Josema un remate con la zurda que se marchó al poste, y a partir de ahí pues llegó el empate, también una jugada que marcó el devenir del encuentro, la expulsión por roja directa de un futbolista del Rayo Vallecano, en una jugada pues brillante de uh -huh. Fidel que se hizo un partidazo porque también participó en la acción del primer gol uh -huh. y a partir de ahí la remontada con eh, nombres destacados, Oscar Gil marcó el empate llegando al segundo palo, su primer gol con la camiseta franjiverde también su primer tanto como futbolista profesional hizo un auténtico partidazo, en esa acción el que le sirve el centro en bandeja es Juan Cruz el lateral, eh, eh, el defensor, mejor dicho, uh -huh. más asistente de toda la segunda división lo tiene el Elche, un pedazo de futbolista, y como digo, a partir de ahí, la remontada, con nombres propios también, Iván Sánchez, que poco a poco lo hemos criticado mucho, ya se va sentando en esa posición de medio centro, ayer no había quien le quitara la pelota en ese centro del campo, Manuel Sánchez también estuvo muy bien. Destacar también que el árbitro yo, bajo mi punto de vista, creo que no estuvo demasiado acertado, permitió un juego bastante brusco, y de hecho, en el tramo final de la primera parte, incluso un futbolista del Rayo debió ser expulsado por un codazo a Manuel Sánchez. ¿Hubo Al final, expulsiones en ese juego tan Sucio? Se expulsó un futbolista del Rayo Vallecano en la segunda parte, que es Bien. la que te comentaba de Fidel. Yo creo que fue un error claro del futbolista del Rayo Vallecano porque eh, quiso parar eh, esa acción rápida del futbolista del Elche y terminó haciendo una entrada pues, desproporcionada, que le costó Bien. la roja directa. A partir de ahí, como ha dicho Paco, yo creo que la segunda parte fue muy buena del Elche, mm -hmm. fue superior a todo un Rayo Vallecano y esta victoria pues, mm -hmm. supone dar un golpe sobre la mesa casi casi ya también cambiar el sí. objetivo porque eso, con 46 de eso a... puntos De eso vamos a hablar ahora, José porque me interesa mucho saber eh, ese once titular eh, ¿quién, ¿qué jugadores son los que han sentado en el banquillo a Ramón Flo Folk, a Gonzalo y a Nino? ¿qué jugadores son los, los que? los mismos de la semana pasada Josema, ¿Josema? Eh, que llegó en el mercado invernal ha sentado a Gonzalo Verdú en esta ocasión eh, es la primera vez que yo recuerdo a Gonzalo Verdú que no sea titular sin estar sancionado luego mm, Ramón Flo no jugó porque mantuvo a Manu Sánchez eh, Nino no jugó porque entró Jonatas por segunda semana consecutiva Es uh -huh. decir que pesos pesados, el primer capitán Nino, el segundo capitán uh -huh. Gonzalo Verdú, Ramón Foll Pues tienen que esperar ahora mismo en el banquillo Y José Antonio ha dicho que Oscar Hilf ¿Sí? es el jugador para él más destacado para ti Sí, ayer de hecho lo destacábamos en nuestro trofeo de Grupo Serrano Automoción como el mejor Porque hizo un partido espléndido, el chaval está que se sale... Pero este chaval es de los jóvenes, ¿no? Es canterano, es de aquí, de, es, es de Elche, un... es, es, es ilicitante. ¿Y, ¿Y cuál es su situación en el Elche? Su situación es controvertida, porque eh, a finales del año pasado le propusieron una, reno... una ampliación de contrato porque él no acaba el 30 de junio, acaba el 30 de junio de 2021. Pero, con buen criterio, el club empieza o intenta atar por más tiempo a jugadores que ve con mucho futuro, ¿no? Y que si alguien se los quiere llevar, pues que pague una buena cantidad. Lo que pasa es que, eh, bueno, pues sus representantes negociaron con el club, parecía que había un acuerdo, y fue cuando llegó, que ya lo adelantamos en esta emisora, llegó la posesión del nuevo dueño, de Bragarnik y frenó esa ampliación, mm. porque entendió que era muy cara, deportivamente, el jugador interesa, pero él entendía que era muy cara y que si no bajaba sus pretensiones, pues laterales derechos había más en el mercado. Y desde entonces, esa opción, esa operación está frenada y no se ha vuelto a retomar. Yo creo que las dos partes eh, están obligadas a sentarse porque al Elche le interesa que, Oscar Gil siga y a Oscar Gil le interesa seguir en el Elche. Esto es como hay otras veces que hay jugadores que dicen, bueno, vuelo más alto. Sí, pero volar más alto significa estrellarte y luego tocar por la puerta de atrás. Quiero volver al Elche. Uh -huh. Yo creo que ahora mismo están condenados a entenderse. Lo que pasa es que el nuevo propietario, pues tiene sus ideas. Pero Escargil es un futbolista que ha, ha derribado la puerta de la titularidad el año pasado está jugando en el filial claro. y este año es titularísimo. Pues si juega así supongo que Tienen habrá que presión. Pacheta acuerdo porque qué dice no, sobre está encantado sobre Pacheca. la situación no pero Pacheta dice que claro, quiere que claro. siga claro claramente claramente ha dicho varias veces que le hemos preguntado que él quiere que siga. De hecho él es el que lo está revalorizando poniéndolo Entonces, yo creo que Oscar Gil lo está haciendo muy bien, está hablando en el campo y se está revalorizando con sus actuaciones. Y me da la sensación de que al final la nueva propiedad va a tener que negociar y al final renovarle. No sé si por lo que pide, un poco menos, pero está claro que es un futbolista que ahora mismo eh, de presente y de futuro es muy bueno. Y ayer marcó su primer gol, es un extremo que parece. Uh -huh. un, eh, perdón, es un lateral que parece un extremo eh, y combina muy bien con con el otro extremo, que es un fuera de serie, que es Juan Cruz. Fíjate que el primer gol lo fabrican dos defensas. El defensa izquierdo lateral... Juan Cruz que la pone y el defensa lateral derecho que la remata. O sea, no es habitual. O sea, físicamente tienen que estar muy bien estos dos futbolistas, además de técnicamente, para eh, marcar ese primer gol. Pues mm, hemos hablado de los jugadores. Vamos a hablar ahora de Pacheta. Eh, cuando terminó el partido, el encuentro, eh, tuviste ocasión sí. de entrevistarlo, ¿no? ¿Cuáles sí. fueron las declaraciones de Pacheta? ¿Ya empezó a mirar hacia arriba? Por primera vez. Por primera vez ya no, eh, no pudo seguir con ese discurso mm, de la permanencia de los 50 puntos y reconoció que están ilusionados, que son un rival que todos miran, un rival de playoff, y que él mira para arriba. Dice, ya, dice yo ah, ya, lo, dijo, sí, lo dijo así. Dice, miro para arriba, dice, yo ya no puedo vender que el equipo va a descender, uh -huh. porque tiene 46 puntos y faltan 33 puntos por disputarse. Es que, técnicamente, para que nos hagamos una idea, a Lelche le hace falta una victoria para mantenerse. Una victoria. Y quedan 11 partidos. Claro, con, la... con tres empates también le vale, Claro, ¿no? Claro, con tres empates le vale. Entonces, claro, alguno dirá... Sí, pero acuérdate lo que pasó hace tres años, que de nueve partidos perdió ocho. Sí, pero eso pasa una vez cada 40 años. a leche le pasó ese año, es cierto. Pero las sensaciones no eran las mismas. Tú ahora ves al equipo y ves un equipo hecho, un equipo que va, un equipo ambicioso, un equipo que está muerte con su entrenador, un entrenador que sabe lo que lleva entre manos... Es que no es comparable. No es comparable. Entonces, por eso ayer Pacheta... ...reconoció que ya lo del mensaje de la permanencia se le ha quedado corto. Y con toda la razón. Hay buen ambiente en el vestuario. Oh, hay un ambiente fantástico. Incluso Ajá. los jugadores que además entrevistábamos en exclusiva... ...porque éramos el único eh, medio de comunicación que estaba uh -huh. en Madrid... ...pues nos decían Peremilla y Fidel que están muy ilusionados, que entienden la ilusión de la afición... Que ellos están con los pies en el suelo pero que no pueden obviar la situación y la uh -huh. situación es que ya todos los rivales le respetan y uh -huh. cuando hablamos de rivales directos ya no hablamos de la parte baja, hablamos de la parte alta. Pues José Antonio, habla, vamos a hablar de los rivales, el próximo rival, uh -huh. el que Pacheta mire hacia arriba con 46 puntos, eh, es viable, eh, meternos ya en puestos de playoff, ¿cómo van los, eh, lo, el resto? Sí, bueno. ¿cómo van? De momento en playoff el Elche lleva ya varias semanas, eh, por lo menos eh, seis, además siete, en, en siete, siete jornadas además, eh, ha ampliado ya cuatro puntos la ventaja sobre el séptimo clasificado, que ahora mismo es el Mirandés. Eh, como decimos tiene ya cuarenta y seis puntos en el casillero, el equipo frangiverde y le hace apenas pues, falta una victoria para conseguir ya casi, casi esa permanencia más o menos eh, matemática. También destacarse que se ha colocado a un puntito de la quinta posición que la marca el Girona, que dentro de un par de semanas será eh, uno de los rivales en el Martínez Valero y por todo ello yo creo que ya el Elche tiene que empezar eh, de verdad a cambiar el objetivo y a mirar eh, pues a la, a la zona de playoff o a mirar más bien al séptimo puesto que a la zona de descenso que ahora se ha quedado ya a 11 puntos respecto pero, pero sigue en la sexta posición sí, en zona de playoff efectivamente, vale. y nada, el próximo rival eh, será el domingo a partir de las seis y cuarto en el Martínez Valero el Extremadura de Pedro Mosquera está ahora mismo penúltimo en la clasificación, eh, le está costando mucho sumar puntos esta temporada al equipo de Almendralejo que encima pues eh, este, el pasado fin de semana se llevó un varapalo grande en su casa en el Francisco de la Era porque perdió 1-2 contra un rival directo en esa lucha por la salvación contra el Oviedo, viene de hacer un muy mal partido contra el equipo Carballón y vamos a ver porque yo creo que le el eh, tiene la oportunidad de volver a dar un gran paso eh, en esa lucha ya casi casi por eh, mantenerse en los puestos de playoff. Y Paco como no hay mucho tiempo, eh, hay un gesto que hizo el Elche ayer ayer mm. fue el Día de la Mujer eh, y ¿cuál fue el gesto? Eh, ¿Os sorprendió? ¿Sabíais que iban a salir con las lo camisetas el de, los, lo, de, de las lo, mujeres? Sí, lo anunció en su cuenta de, de Twitter me parece un gesto muy bonito porque salieron los, cada jugador del Elche salió con la camiseta de una de las jugadoras del Elche femenino que Además, coincidía con el dorsal de, la, de cada jugador y el de la jugadora, y además se lo pusieron, de, digamos, la parte trasera, se la pusieron delante para que se viese el nombre de la jugadora y el número, ¿no? Y así, bueno, pues lo vio toda España, se hicieron la foto, eh, pues saludaron al público y creo que fue un, un gesto bonito, pues para reivindicar precisamente el Día Internacional de la Mujer. Y en cuanto a lo del coronavirus, ¿cómo va el asunto? <risa> ¿Amenaza con eh, suspender no, partidos no. o que los partidos sean a puerta cerrada? Hoy por hoy no. Hoy no. por hoy no, porque no hay eh, ese tipo de medidas a nivel nacional. Entonces, uh -huh. eh, mientras no haya ese tipo de medidas a nivel nacional, el, el, el chequeo de fútbol, claro, no, deportivamente no le interesa, económicamente tampoco. Otra cosa es que, al final, las, aquí la salud es lo que importa y se imponga. Pero hoy por hoy las medidas. Eh, digamos que son de contención, que uh -huh. no son graves. Por cierto, me gustaría añadir una cosa en el tema del, del play-off para no equivocarnos, uh -huh. de que no haya confusión. Una cosa es que ahora todo el mundo está ilusionado con que el Elche juegue el playoff o sea, que con que cambie el objetivo, ya no mire para abajo, sino que mire para arriba. Y otro es exigirle al equipo que tiene que jugar el play-off y ascender uh -huh. sí o sí. Ahí, no se, ahí nos equivocaríamos. Yeah. O sea, ahora mismo el Elche está ahí por ilusión, Y tiene que seguir siendo así. El aficionado no debe confundir la obligación con la ilusión. La obligación era mantenerse. Y el Elche lo ha conseguido o lo va a conseguir. La ilusión, que no debe confundirse con exigencia, es el ascenso. Las cuentas están claras en el Elche Club de Fútbol. Muy claras. Si gana el domingo es permanencia virtual. Si gana de los 11 partidos 6, uh -huh. está en playoff. Vale. ¿Y hoy en a todo gol qué tenemos? Hoy hablamos con los aficionados, con el presidente de las Peñas, con aficionados de, bueno, pues del Elche Club de Fútbol que ayer estuvieron en el partido llega el momento de cambiar el discurso y queríamos saber qué piensan los aficionados de, del Elche Club de Fútbol Eso lo sabrá muy bien José Antonio ¿no? que te mueves en las redes sociales Sí, pues eh, muy contentos, imagínate después de cómo se había puesto en la primera mitad que había ahí un ambiente un poquito pesimista, después pues éxtasis de alegría, además rápidamente se movilizó después del partido eh, pues, eh, la Federación de Peñas también para organizar pues, un recibimiento a la expedición franjiverde a su llegada eh, en autobús eh, desde tierras madrileñas a Elche y los futbolistas que fueron eh, recibidos en el hotel Milenio eh, por un grupo bastante importante de, de aficionados que querían reconocer y, y valorar pues eh, el grandísimo esfuerzo que hizo el equipo de Pacheta en el día de ayer eh, en Vallecas la afición está muy ilusionada porque ve que este equipo compite prácticamente en todos los partidos que hay también eh, muy buen ambiente en el vestuario y nos ...nosotros ya lo dijimos la semana pasada... ...si este equipo tiene un pelín de suerte... Eh, ...con el trabajo que está llevando a cabo... ...puede hacer algo importante este año. Pues cerramos aquí la tertulia Paco... ...gracias José Antonio, gracias Paco Gómez... A ...porque tí. la tertulia vuelve a la 1 y 20... ...a la 1 y 20, en Elche en punto. Después, de ...después de los informativos... ...gracias, vuelve a aquí gracias. en el 101... ...gracias a vosotros... ...vuelve aquí en el 101.4 de Tele -Elche, en Radio Marca... ...nosotros continuamos con nuestra ronda de noticias... ...hemos terminado con la actualidad deportiva... ...con Paco Gómez y José Antonio González... ...y ahora continuamos con la actualidad local... ...nuestra compañera Iciar Martínez... ...ya está en los estudios de Tele-Elche en Radio Marca... Iciar, muy buenos días... ...buenos días... ...¿qué tal?... Eh, ...pues de resaca de 8M estamos... ...acaba de entrar la concejal de mayores... ...que también participó en la manifestación del 8M... ...Puri Vives, bienvenida... Luego, después de, la, de esta ronda de noticias, hablaremos de, chuper, de Super Chef Senior. Ahora vamos con la, la actualidad local y Cuéntanos. Bueno, pues la iba a empezar con 8M, la manifestación, esos, ¿no? Miles de mujeres salieron a, a la calle este domingo a reivindicar pues una sociedad más igualitaria en general. Tanto la manifestación que hubo por la mañana como la que hubo por la tarde, ambas fueron muy multitudinarias, se alzó la voz pues precisamente para eso, para pedir el cese de la violencia machista, el acoso, la brecha salarial o la discriminación y para poner el punto y final a esas discriminaciones que desde siempre sufrimos las mujeres. La de la mañana fue más política, participaron eh, miembros de la corporación municipal, la de la tarde pues simplemente pues citanos y licitanas que quisieron apoyarlas. Todas estuvieran, estuvieron animadas con batucadas, con pancartas y como digo multitudinarias que parece que desde el año 2019 pues han marcado una antes y un después y siguen en, ese, en esa línea. Tenemos sonido, ¿no? También de... se leyeron varias lecturas de manifiestos. El lo que vamos a escuchar ahora es por parte de nuestra colega, nuestra eh, compañera periodista Eva Irles, así que le vamos a escuchar ahora. Uy, interpelema, Les a la de igualtat, que ha en de generatie, no voor no re de meest kleine de meest grote, van de meest jonge tot de meest van de meest gelukkige de meest van de meest gelovige tot de meest van de meest geloofhebbende de meest van de meest de meest ongelovige, van de meest geloofhebbende tot de meest ongelovige, van de meest geloofhebbende tot de meest ongelovige, van de meest de meest ongelovige, van de meest van de meest van de meest de van de van de Esta, uy, esta lectura del manifiesto fue por la mañana, eh, se hizo desde la plaza del Saljeps, o sea, allí también tuvo lugar una actuación de la rapera licitana Akuna Tanaka y pues a ritmo de, de batucada partió la marcha hasta la plaza, hasta el paseo de la estación, perdón, y la de la tarde desde la plaza de la paradora hasta la plaza de Vice. Después en el Telenit, eh, quiero recordar que tendremos todas las, las imágenes, tanto la de la mañana como la de la noche. Y por dar algunos titulares más, ayer el equipo de gobierno pues, se reunió con los responsables de Almazaras de Elche para lanzar un plan conjunto con el fin de fomentar la venta del aceite ilicitano de calidad y e impulsar así también el sector eh, que procesa una media de 10 millones de kilos de aceite de oliva al año y que también está a la cabeza en la comunidad valenciana, lo explicaba el alcalde. Hemos mantenido una reunión de trabajo con los responsables de las almazaras de Elche con la finalidad de colaborar con este sector impulsando medidas dirigidas a fomentar la venta de la producción de aceite ilicitano que es indudablemente un aceite de primera calidad. Son cuatro almazaras, se trata de cuatro almazaras que procesan más de 10 millones de kilos de aceite al año lo que hace que el nuestro sea el primer municipio productor de aceite de la comunidad valenciana Y el objetivo común, el objetivo que nos proponemos es relanzar, impulsar la venta de aceite, promocionándolo como un producto local de calidad, un producto de proximidad y también favorecer la presencia en ferias o potenciar incluso las visitas de turistas a las almazaras que tienen un indudable atractivo turístico. Y bueno, eh, para dar un par de titulares más eh, en cuanto a sucesos por una parte, el viernes hubo un tiroteo en los alrededores de la Lluv, el cementerio viejo, esa parte norte, el barrio que hay en la parte norte resulta que fue un ajuste de cuenta entre traficantes y bueno hasta allí, en ese lugar de los sucesos, cuando hubo un par de tiroteos, justo estaba un camión de Urbacer con dos operarios y le, le apuntaron con, con pistola a ambos. ¿Qué pasó? Que uno de ellos, uno de los traficantes se montó en su coche, inició una huida y en esa huida la policía le persiguió hasta Benidorm por toda la autovía. O sea que eso fue el viernes a mediodía sobre la una, Qué una va. y media. ¿Y, media y hay, hay detenidos? ¿Se sabe? ¿O todavía continúan? ¿Estará in, abierta la investigación eso y es. no querrán dar ningún dato? Continúan investigando los sucesos. y, uh, y Para y dar con estas dos bandas. Eso es. Y por dar otro titular de sucesos y es que la policía también ha denunciado a un inicitano por utilizar un dron. Y es que Como uh -huh. en el si estamos cerca del aeropuerto, hay que tener cuidado con cuáles pues se usan sí. porque la mayoría de los que hay en casa pues, no son de juguete. Así Efectivamente, que... hay una normativa que prohíbe casi en la práctica totalidad del municipio uh -huh. eh, el sobrevuelo de los drones, es. aunque sean pequeños. Creo que hay un, un límite. De 250 gramos. Uh -huh. Muy bien, y se supone que a quien multaron era de, 500. Era de era medio doble, kilo. Sí. Bueno, y por dar titulares que tendremos hoy, hoy se presenta IFA. Uh -huh. eh, en IFA, perdón, la Feria Futur Moda uh -huh. veremos a ver si se ven eh, hay firma de convenios ¿no? eso es, el por ayuntamiento. parte de AEC y el Ayuntamiento a ver si el coronavirus afecta el número de expositores cuánto vienes de Italia de o... momento se mantiene la feria, ya nos lo dijo el director de AEC pues mira, eso será uno de los titulares entonces. al igual que la liga de fútbol no está mal También el Partido Popular nos ha convocado y hoy la Esther Díaz, la DIL de movilidad, va a presentar los datos de 2019. Así que también tendremos datos sobre, sobre la, la movilidad. movilidad? Sí, sobre cómo usan los ilicitanos el, el transporte, transporte público. público. Muy bien, iniciar pues muchas gracias a la una, volvemos a escucharte junto a Marga García y a verte aquí en Telech en Radio Marca. Eso es, a la una les esperamos a todos con estas noticias y más y como digo, en el Telenit y en telech.es para que vean las imágenes de toda la jornada de este fin de semana también. Gracias por tu trabajo y nosotros cerramos ya esa ronda de noticias cambiando de sintonía y dando paso a nuestro compañero Vicente Bordonado quien nos va a decir qué tiempo nos Espera para esta semana que comienza hoy lunes, 9 de marzo. Vicente, buenos días. Muy buenos días. Comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, en el último tramo, se activaba el viento puntualmente moderado de noroeste. Temperaturas mínimas que en el sur del Candel se han rondado los 11-13 grados, aquí en la ciudad una mínima en torno a los 16 grados. Para esta jornada estabilidad atmosférica, de hecho hasta las horas centrales del día seguirá soplando el viento flojo puntualmente moderado de componente noroeste. En el último tramo de la tarde ya se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Ambiente soleado con paso de intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto hasta las horas centrales del día conforme vaya avanzando la tarde llegará nubosidad de tipo medio temperaturas diurnas similares a las de ayer en el sur del Kandahar de nuevo rozaremos los 24 25 grados en la ciudad alcanzaremos una máxima en torno a 23 grados para mañana martes estabilidad atmosférica ambiente soleado intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que tan solo van a enmarañar el cielo A partir de media mañana o mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, viento de componente marítima que mañana ya va a frenar el ascenso de las temperaturas, máximas en torno a los 20 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 13 grados. Miércoles jueves, ambiente soleado con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, viento flojo de componente marítima, temperaturas máximas en torno a los 22 23 grados. El viernes bajan un poco más las temperaturas, valores en torno a los 21 grados y tendremos un mayor aporte de nubosidad, nubes de tipo medio. Hasta luego. 101.4 Radio Marca.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 Son las 10 y 37 minutos de la mañana, tenemos 17 grados de temperatura y ya estamos en la recta final del programa La Glorita de hoy, porque falta muy poco para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nosotros en la última de las entrevistas vamos a hablar de comida del concurso Superchef Senior, ya lo hemos dicho. Tenemos con nosotros a la concejal de mayores, Puri Vives. Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. La tenemos aquí en el estudio de Tele Elche Radio Marca. Ella asistió precisamente ayer a la manifestación del movimiento feminista en Elche. Y ella también como competencia, su competencia en la concejalía de mayores, también trabaja. ...por proteger a la población de las personas mayores... ...y ofrecerle muchas de las actividades... ...una de ellas es de este concurso... ...que ya ha llegado a su cuarta edición. cuarta edición... ...eso significa que ya lo tenéis casi consolidado... ...y que a partir de mañana, 10 de marzo... ...ya se abre el plazo para inscribirse en este, en este concurso... ...Puri Vives, ¿qué le dice? ¿Cómo animan a las personas mayores que nos estén escuchando? ¿Qué edad hay que tener para presentarse al concurso? Pues la edad que hay que tener son a partir de 60 años, estar empadronados en el municipio. Y nada, es esto. Los emplazo a todos. A partir de mañana, el día, del día 10, que es mañana, hasta el día 30, tenemos la inscripción. ...que le podrán hacer esto en el, en el OMAC, las bases están en la página web del ayuntamiento... ...y lo que sí que quiero decirles es que si tienen alguna duda o algo, que se acercarán a la concejalía... ...porque nosotros desde allí esto, les vamos a echar esto, un, un cable, decirle cómo tienen que hacer las cosas... Y lo primero que tiene que hacer es escribirse a Oromac. Luego ya viene todo rodado. Este va a ser su primer concurso como concejal de mayores, eh, pero tiene datos de, de los anteriores. ¿Hay participación? ¿Hay una buena respuesta en cuanto a la participación? Sí, hasta ahora ha habido una buena respuesta y espero que a partir de ahora de esto también continúe... Y, uh -huh. que, y que aumente, sí, esto es la verdad es que las personas mayores se implican mucho y más en este tema, y sobre todo, eh, que nos hacen a, no, a nosotros esto, pues las recetas que traen son recetas que esto, a nosotros esto igual esto la tenemos ya olvidadas, uh -huh. como recetas que nosotros no, nos, ni se nos hubiese ocurrido esto... Uh -huh. Tenerlas. ¿Y, ¿Y el ayuntamiento de su concejalía está sola a la hora de realizar este concurso en esta edición o quién, quién les apoya? No, esto, mira, esto nos perdozca esto de Alpris y aparte de esto tenemos un, un numeroso, un numeroso eh, equipo de chefs que también... Uh -huh. participan con esto, con nosotros, si quieres todos los... Bueno, si son muchos, no. Bueno, sí. Si, eh, eh, sí se olvido. Pero bueno, supongo que serán... Eh, la finca no faltará, La Susiria, finca, el Martino, Mestizaje, el Antojito, el Cachito, Aletier y Pastelera Castel. Todos los cocineros de ellos, sí. que son de, de y el, estrellas, de, de nombre, Y renombre y prestigiosos. Ellos serán los que formarán parte del jurado. Sí, eran divididos esto en varios días y luego el último día irán todos. Pero por lo que ha dicho, la Concejalía de Mayores lo que persigue es rescatar del olvido esas recetas de la abuela. Rescatar del olvido las recetas de la abuela, como bien dices tú, y también esto que plasma recetas que esto que son de fuera, por darte cuenta, que aquí esto tenemos mucha gente, esto de aquí, que esto que no son nacidos de aquí, que vienen de esto de fuera y también pues uh -huh. les damos la opción de que también plasmen el job, la recetas que, esto, que, esto, que ellos tienen habitualmente vale, está entonces abierto a cualquier receta, a cualquier porque receta. ganará la mejor, sí lo mismo de la que sea eh, eh, de, Elche, de Elche de Andalucía fuera, dulce, de Rumanía, de Polonia cualquiera, no hay fronteras no, para no. la cocina, me parece muy bien es mestizaje total eh, hasta el 30 de marzo tienen de plazo para inscribirse, para inscribirse las personas sí. mayores de 60 años, vale, y cuando se inscriban, el pre a partir del 30 de marzo marzo, ¿cómo empieza el concurso? ¿Dónde, en qué instalaciones son las que, ¿dónde tienen que preparar las recetas? Como bien dices tú, las inscripciones a partir de mañana, el día 10 hasta el 30 de marzo, luego esto tenemos el, el miércoles 29 de abril, que en el salón de plenos, ahí esto daremos esto, pondremos, eh, son tres días uh -huh. de concurso. De, empieza el 29 de abril. El, no, el 29 concurso. de abril, ahí esto lo estoy Les irán Con, todos... Irán convocan a todos los a to participantes. A todos los participantes. Entonces, ahí les designaremos que cada, el día que cada uno va, a, va a, a cocinar. su plato. Sí, esto no es... Mmm, no hay sorteo. El sorteo es, eso es conforme ellos vayan inscribiéndose. Ajá. Entonces, el día 29 en el Salón de Alpenos a las 11 de la mañana. Ahí entonces y, diremos qué día le toca a cada uno. Que los días de concurso serán del 19 de mayo, el 20 de mayo y el 21 de mayo. De nueve de la mañana aproximadamente hasta la una. Y la final será el cuatro de Dios. junio. Y vale. todo esto se hará en las, en las escuelas de, esto, de, esto, de hostelería que tenéis Vale, o sea que del 19 al 21 de mayo, todos los participantes, eso es una barbaridad. Porque si se apuntan muchos, habrá tantos fogones en la Escuela de Hostelería Municipal. La tenemos junto al bimilenario. Sí, sí, esto, eh, la, la Escuela de Hostelería tiene quince fogones. Entonces, por eso hemos puesto tres días. Para Porque que... calculáis con ediciones sí, anteriores. con, ed con ediciones anter anteriores esto calculado más o, más, más o menos esto, que esto uh -huh. que ha sido así. Entonces, son tres días de intensos. Donde el jurado probará las recetas y, y el 4 de junio será la final. Será, será la final. ¿Y cuántos pasan? a la final pues eso eso va ya en valoración de los, chefs, del, de, los chefs. de los del jurado. Pues prácticamente son 15 fogones, pues esto los tres días que esto que hay de competición, pues esto pasarán justamente 15, 15 personas uh -huh. más o menos, eso ya lo, lo dejamos a valoración de los de los chefs. ¿Y qué este concurso qué, eh, eh, con qué premia? ¿Cuáles cuáles son los premios? Los premios esto están Lo que lo, no los queremos decir porque creemos que, so, que, so, ¿Que sea sorpresa. Sea, que sea sorpresa. Ah, que pueden sí. ser regalos, pero en metálico no. No. Vale, sí. son regalos. Son regalos. Y luego, eh, por ediciones anteriores, eh, sabemos que habéis publicado sí. las mejores recetas. ¿Esas publicaciones también están aseguradas? Sí, están aseguradas. Te, te lo iba a comentar ahora. Nosotros ahora esto vamos a llamar a las participantes de 2018. Porque las ediciones siempre se dan un año después uh -huh. para, que, para poder esto, recopilar todas las, esto, todas las recetas, las fotografías y demás, y se, edita, y se editan el, el año siguiente. El año pasado, esto, por cuestión de, esto, de tiempo de lecciones y demás, ah, eso, claro. no se pudo esto entregar. Entonces, nosotros ahora esto, vamos a, a llamar a los de los 2018 que ya se, y darle esto el el libro editado y nosotros ahora estamos editando el de 19, que... En el, en el mismo tiempo que, esto, que se escriban, entonces esto para el 19, a ver si los tenemos ya, y entonces los emplazaremos a los del de mi, 2019 y le daremos la, la edición para que ellos lo tengan. ¿Y cuál es la distribución de estos ejemplares que ustedes eh, publican? ¿La distribución, cómo se reparte? ¿Se compran librerías? No, no, o, no, no, no, ¿Qué no, no, hacen no. ustedes con esos libros? Con Eso el... los tenemos nosotros en la concejalía, entonces nosotros, nosotros, nosotros llamamos, llamamos uno a uno a los participantes que esto es de cada edición. Y se, y, y se les entrega. Muy bien, pues este es el concurso, este es el, el mecanismo y su concejalía de mayores, Puri pues Vives. Es importante conocer ahora eh, que hay un temor, sobre todo en, la, en este colectivo de personas mayores, porque son las más vulnerables, sobre todo aquellas que tienen patologías a la hora de contagiarse de coronavirus. ¿Hay alguna medida especial desde Sanidad que haya venido a la concejalía de mayores? La única medida que hay es la que, es la que estamos oyendo en los medios de comunicación y que nos dice esto, esto, esto, el, equipo, el equipo médico. Es exactamente lo mismo. Esto este lleva mucha preocupación, eh, esto, mucha higiene, mucha esto, la, la, la, la, lo, lo que cuestión de manos, lavado, la, lavarlas habitualmente, esto bastante, no tocarnos la cara. Tomar, vamos, mi recomendación, mucha vitamina C, más que nada, esto por las defensas y hacer caso a esto a que, lo, a, que a lo que nos, nos dicen que no causo, causemos esto eh, miedo y, y, y, y, y temor y que sigamos las causas uh -huh. las, las las pautas las pausas claro. que nos dicen esto esto uh -huh. los médicos y esto y lo que estamos oyendo. Su concejal de emergencia Abad, ya anunció en Junta de Gobierno que hoy lunes habría una reunión extraordinaria para eh, del Comité de Seguridad para ver cuáles son las medidas a adoptar en los empleados del ayuntamiento Porque hay muchos empleados que tienen un trabajo de servicio público, de cara al público. No. ¿Usted participa como concejal de mayor en esa reunión del Comité de Seguridad? Mm, por lo pronto no, esto, no, no estamos convocados. Ah. Pero de todas formas esto, esto nos remiten a todos a todo los departamentos, nos remite esto, esto, toda, toda la información. Lo, yo lo que sí que quiero decir, de, dentro de dos semanas o así, o, o como mucho... Si puede ser antes, yo voy a volver a toda forma de lo que es el consejo de esto de, de mayores. Y sí que me gustaría esto, esto traer a algún especialista y demás para que les, les tranquilice y que de, de vía voz les diga esto, las pautas que tienen que hacer? Más que nada para esto porque... Es ¿Pero un... ustedes están recibiendo llamadas eh, o están recibiendo consultas de las personas mayores? ¿En su concejalía llega la preocupación no, no, o la no, inquietud no, no, de las personas esto, mayores? esto relativamente lo normal que esto se puede, esto le podemos transmitir como cualquier circunstancia o cualquier otro programa. Le, le, le, No, no, es normal. No, es pero normal. sí que quiere convocar el no, Consejo no, Municipal no, pues de cual, Mayores no, pues para abordar este tema y tranquilizar este a la población. Este tema y otros temas, pero más que nada, pues para tranquilizar esto, esto al, al colectivo de mayores. Pues muchísimas gracias, eh, Puri Vives, concejal de las personas mayores. Tiene más competencias, ¿no?, en el ayuntamiento. Sí, tengo ¿Cuáles son? Eh, transparencia, participación ciudadana, responsabilidad social. Pues muchas gracias, Puri Vives, por haber venido a hablarnos de ese concurso de Superchef, señor, y yo de paso le he preguntado cómo está el asunto de la preocupación. ¿Alguna cosa que se te ha quedado sí. en el tintero del Superchef, señor? Sí, sobre todo esto, lo, lo que es la cuestión de la línea de autobuses para que ellos pues facilitarle lo que es el transporte. Ah, eso es otro asunto. Ah, sí, tenéis un transporte... No, es, lo, lo que son las líneas de autobuses esto, ur, urbanos, pero esto, esto, más que nada, para que ellos sepan más o menos la, la, lo que es el, la, la línea que ellos tienen que coger para ir a, a, a, a lo de hostelería. Ah, vale, a la escuela de hostelería. hostelería sí. ¿Qué líneas de autobuses pues serían son las la, que la, se dirigen? Serían la C, la D o la R3. Uh -huh. Esas son las tres, las tres líneas que paran justo en la puerta. Paran justamente esto en la puerta. Y solo me queda esto, invitaros a todos a participar, que esto va a ser tres jornadas, tres jornadas sin contar la final, que nos lo vamos a pasar muy bien con vosotros. Y, y nada, uh -huh. que esto que os emplazo a que os... Apuntes. Apuntes. Pues tienen de plazo desde mañana hasta el 30 sí, de marzo, lo recordamos, para apuntarse y ya saben que el 19, 20 y 21 de mayo serán las pruebas, el concurso. el concurso, el propio concurso en la Escuela de Hostelería Municipal al que pueden dirigirse a esa escuela con el transporte urbano, con el transporte público, cogiendo el autobús de las líneas C, C, D y R3. Gracias, Puri. Gracias a todos. 101.4 Tele Elche Radio Marca Un Elche Club de Fútbol entre los mejores Una segunda vuelta apasionante Un equipo que engancha Y todavía lo mejor está por llegar Abónate al Elche Club de Fútbol Desde 45 euros Y disfruta de todo lo que resta De una temporada ilusionante Todos con el Elche Club de Fútbol Abónate La Electrónica ha arribat al al Ajuntament dels, ja pots gestionar els teus tràmits per internet, on tu estigues, més ràpid, més cómode. sedepuntelche.es, Ajuntament dels, Cofinançat pel Fons Europeu Feder. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito. Modo eléctrico GTI No tengo por qué elegir Con mi Golf GTE Lo tengo todo a la vez Golf GTE El híbrido enchufable de Volkswagen Con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica Etiqueta cero emisiones Y potencia GTI Un motor eléctrico Y un motor GTI ¿Quién necesita elegir?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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de despedirlos, aún nos queda tiempo para ofrecerles algo de música. Hoy cumpleaños el cantautor Ismael Serrano, quien sigue pisando los escenarios y componiendo o aportando nuevos ritmos para renovar su repertorio. Con más de 20 años de carrera musical, sigue llenando allá donde actúa Ismael Serrano, un músico siempre comprometido con la sociedad. Sus, sus letras son reivindicativas. Siguen teniendo gran vigencia. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling. En niñas en mi falda Papá cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez, oxidados dictadores y como cantaste a vez y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas papa cuéntame otra vez Esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada. Al final de la partida No pudisteis Hacer nada Y bajo los adoquines No había arena de playa Fue muy dura La derrota Todo lo que se soñaba Se pudrió en los rincones Se cubrió de telarañas Y a nadie canta el vent, Ya no hay locus Ya no hay parias Pero tiene que llover Consigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jampol Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo. Sobre quién habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Viena Mueren en Bosnia los que morían en Viena amorar. Mueren en Bosnia los que morían en Viena. En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo. Mira, ya están aquí. Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Man hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Car. hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.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 Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Pues ya hemos llegado al final de nuestro programa La Glorieta de este lunes 9 de marzo cuando tenemos 17 grados y medio de temperatura y son las 10 y 57 minutos de la mañana les decimos adiós y lo hacemos con música vamos a escuchar un éxito internacional Color Esperanza en el día que cumple años el cantautor argentino que la hizo famosa esta canción, Diego Torres una canción que se hizo tan popular en todo el mundo que el propio Diego Torres la pudo interpretar ...ante el mismísimo Papa Juan Pablo II... ...con ella, con color y esperanza... ...les decimos adiós, que disfruten de este día... ...volvemos mañana martes. Sé que hay en tus ojos con solo mirar... ...que estás cansado de andar y de andar... ...y caminar ando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire depende de ti te ayudará vale la pena una vez más saber que se puede querer que se pueda het los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con is esperanza, moeite al futuro con el corazón. Es tan fácil empezar Weet que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será la vida acá